Karina Olivera Karina desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Tempranito nomás apareció Karina, buen día. ¿Qué tal Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia, te cuento. A ver. Tengo cero retorno, no tengo cero retorno, ahí vamos a ver si podemos escuchar un poquito mejor. Bueno, te Estoy te, en el te, soy punto del leche porque en minutitos eh. nada más se va a estar desarrollando esta conferencia Perspectivas Económicas del Uruguay entre la Inercia y el Despegue. con el economista Ignacio Muncho, con quien ya hemos tenido oportunidad de hablar. Fuera del micrófono me decía ya, hay 100 inscritos para esta mañana. Te digo, a esta hora, 100 inscritos. Y para hablar de ese tema realmente, a felicitar eh, al expositor, yo le decía, bueno, queremos saber todo, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas las buenas noticias? Y me dice, no, un baño de realidad. Me parece tan conocida la frase, más que nada, en nuestro programa. Así que gracias por el tiempo. Contale a Jorge y la audiencia cómo viene... Eh, la perspectiva económica del Uruguay entre la inercia y en este hola, buen día, ¿cómo estás? estamos con muchas dificultades Karina, de recepción Ah, no se escucha nada. Sí, sí, así, sí. Era, era necesitaría algo, que, que, que se, no se, se, corriera, se corriera un mucho, poquito. ¿no? Ahí hay dificultades ah, allí, ¿Ahí? en la parte ¿Ahí? baja. Ahí. ¿Ahí, ahí, mejor? ahí mejoró, ahí mejoró. A ver, dale ahora. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, sí. sí, sí dale. Dale, dale. dale, dale. Bien. Estamos, estamos diciendo que tenemos... Vamos a presentar ahora, por ya cómo viene la situación global y regional. Para empezar, porque es imposible analizar la perspectiva del Uruguay Desde el punto de vista económico, si uno no está atento y entiende lo que se está jugando a nivel a nivel global, está muy turbulento. Estamos navegando en aguas borrascosas, digamos, en aguas turbulentas, con cambios financieros internacionales muy relevantes para nuestro país, que tienen impacto directo en suba de tasas, que afecta obviamente la capacidad del sector público de conseguir financiamiento barato y también la capacidad de traer inversiones al país, algo tan importante para el Uruguay. Y al mismo tiempo, afecta a los precios de los productos de exportación tradicionales del país, concretamente del agro, el precio de la carne, el precio de la soja, el precio del arroz, el precio de la leche, todos los precios que habían estado en picos históricos hace unos meses atrás y que lamentablemente han empezado a caer, están en un 20% abajo del pico, y que habrá que esperar cómo sigue esa tendencia, si es un efecto que se frena o se sigue. deteriorando el precio, porque esto es muy importante para las decisiones que se toman en un sector que es importante para el crecimiento del país. Por lo tanto, ver lo que está pasando a nivel internacional es muy importante y estamos en el límite de un cambio de ciclo a nivel financiero. Esto es lo primero que nos vamos a, a concentrar para entender, claro, el impacto que tiene siempre es importante. Hay que tener muy presente que a nivel global y regional lo que pasa en Pasa, si crece y también lo que pasa en Argentina y Brasil, tiene un impacto muy grande nuestros modelos que tenemos hace más de 20 años para proyectar el impacto nos hablan de que casi dos terceras partes del, del crecimiento de corto plazo del país, dos terceras partes, se juega con factores externos y será importante, tanto para cuando nos va bien, como para cuando el viento sopla de frente y que hay que estar atentos, porque todavía no se ha consolidado a nivel global un viento fuerte en contra, pero sí ha dejado de soplar el viento a favor que tuvimos durante, eh, digamos, la salida de la pandemia durante los últimos 18 meses a nivel a nivel global. Eso es el primer punto que queremos analizar y compartir aquí con, la, con los empresarios, personas del departamento. Jorge. Sí, eh, me escuchas Ignacio. Sí, me escucho perfecto. Bien, bárbaro, bárbaro. Ignacio, no deja de llamarme la atención que diga que los precios de alimentos caen cuando está de por medio todavía la situación de Rusia con Ucrania. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es, es interesante esa pregunta porque es verdad que la demanda de alimentos y la oferta tiene movimientos asociados con la guerra en Ucrania. Hay menos ofertas, la demanda Es, es importante, ha sido importante, pero el factor financiero, es algo que a veces no se entiende tan fácilmente, porque juega por otros carriles, pero los precios de los alimentos también son activos financieros. Cuando empiezan a subir las tasas, de interés, como estamos viendo, no caen los valores internacionales de los precios de alimentos que son que son activos. la caída que se está observando ahora va más allá de... factores de oferta y de demanda que vienen de la mano de la guerra, sino que viene del panel financiero que siempre está, está presente en los precios que se transan, que se venden, en productos que son commodities, como gran parte de los alimentos que en el país. Ignacio, eh, me, me has generado un montón de, de interrogantes, pero sabemos que esta es una, una visita puntual allí, porque ya estás por comenzar la conferencia, simplemente te propongo dejar encaminado con Karina de repente una llamada telefónica la semana que viene y profundizar, porque está muy interesante. Además me dijiste, estás finalizando un ciclo. Bueno, caramba, quiero saber cuál es el ciclo que estamos empezando, porque en definitiva creo que por ahí tenemos que ir dándonos también un baño de realidad de cuáles son este, los parámetros que van a estar moviendo al mundo en su economía de cara al futuro, ¿verdad? Así que, si te parece bien, esta charla la continuamos dentro de algunos días. Con mucho gusto y también podemos profundizar en... segunda parte de la charla que vamos a dar ahora sí. es que, bueno, los deberes, los deberes internos que tiene que hacer el país ante esta situación ah. para poder mantener un crecimiento que este año va a ser bueno, muy bueno, digamos, arriba del 5%, algo que no es común, pero para poder mantener un crecimiento hacia adelante con un contexto externo no tan favorable, implica hacer deberes. Hay reformas que están algunas abiertas, algunas planteadas, pero que hay que consolidar y otros, y otros frentes que todavía no se ha avanzado. para poder concretar todas las inversiones que en estos años han mirado a Uruguay como un destino práctico. Buenísimo. Queda abierta la puerta para un próximo encuentro, ya sea personal o telefónico. Gracias por tu tiempo y, y buena gestión por allí en esta conferencia. Muchas gracias a sus contadores. Muy Am amable. Esperamos, Jorge. Nos encontramos en minutos. Gracias, Karina. Chau, chau, chau. chau. chau.